To le monde piste. Eleg, tout le monde piste. Todos en la pista vamos a correr. Como los ciclistas hay que recorrer. La gran vuelta a Francia como el mejor. Es la nueva danza que era puro. Ya ha empezado la carrera. Hay que ver de qué manera Esto nadie lo supera ¡Eh, hey, hey! hey adelante todos juntos! Llega la montaña, vamos a ganar Otra vez España se lo ha de llevar Pero va a monte, se retiró Y ahora fue pues Jiménez el que venció Hay que darle a los pedales Pero con buenos modales La llegada está muy cerca ¡Hey, hey, hey! ¡Adelante todos! Todo el mundo gira en el pelotón Y ahora que no mira el gran campeón Hay que aprovecharse de la ocasión Y salir corriendo como un león A pesar de la distancia Haré la vuelta a Francia. Ya llegamos a la meta. Hey!